Un informe de la UNlp revela que la actividad turística creció un 33% en La Plata. De acuerdo a un informe elaborado por la Universidad Nacional de La Plata, en conjunto con el Ente Municipal para la Actividad Turística, la actividad en la ciudad registró una suba del 33% interanual durante el último trimestre y son más de 200.000 las personas que se alojan en hoteles locales a lo largo de todo el año. Conforme el relevamiento, el sector logró alcanzar el nivel de actividad económica general del partido después del desacople que se había producido producto de la pandemia. Las actividades culturales, deportivas y de recreación también se acercaron actualmente a los niveles de prepandemia con el crecimiento del 10,5% interanual durante los primeros tres meses del año. Realizarán un acto de adhesión al Papa Francisco. escuchamos lo que nos cuentan desde FM Raíces. Buenos días, oyentes del Servicio Informativo Regional. El arzobispo de La Plata, Víctor Manuel Tucho Fernández, convoca a un gran acto de adhesión a Francisco en nuestra ciudad. Se lo debemos, dice, que expondrá sobre sus dos encíclicas sociales y responderán tres especialistas. Bajo este sentido también la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular convoca a marchar el próximo jueves a las 17:15 en la Catedral de la ciudad de La Plata. Se movilizan a las 15 horas desde la Iglesia San Cayetano desde 44 y 29, recorrida entonces de 44 y 29 hasta la Catedral de la ciudad de La Plata. Para el informativo regional informó FM Raíces Rock. Un servicio que informa Más cerca. Más cerca. Últimos días para participar del concurso de la Comedia Municipal 2022 en La Plata. La inscripción se extenderá hasta el viernes 30 de septiembre. La estructura del concurso de la comedia 2022 se dividirá en tres circuitos. El de la memoria histórica platense, el de niñez y el alternativo. Cada uno de ellos destinados a cubrir distintos objetivos en momentos y espacios a determinar. Les interesados deberán enviar un correo a producción concurso de la comedia, dirección concurso de la comedia o actuaciónconcurso de la comedia gmail, dependiendo de la disciplina en la que se quiera inscribir. Adjuntando un currículum vitae artístico, experiencia en la actividad teatral con documentación que le acredite, imagen de DNI frente y dorso, donde se detalla el domicilio de La Plata, y nota donde se detalla el circuito del cual le gustaría participar y el motivo. La temperatura mínima para hoy en la región es de 3 grados y la máxima de 19. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.